No todos los aspectos de lo paranormal son tan bonitos como creemos es importante tener los conceptos claros y no dejarse obsesionar por las situaciones nuestro compañero manuel carbayal nos habla de ello vamos a escucharle ah siempre, o que de vez en cuando estamos dando inf informaciones de cosas, actividades que hacen algunos de nuestros invitados, no podíamos dejar pasar la ocasión de una de las personas que más sabe, que más viaja, que más trabaja, y que más conoce estos temas en nuestro país y parte de Europa, y que es el que tiene toda la información de los expedientes X, y que bueno, es nuestro equipo, eh, eso es lo menos. Manuel Carabayal. Don Manuel, ¿cómo Muy buenas noches, don Miguel. Es el que más escribes, el que más trabaja, el que más eh, publica, es el que más estás en todos los lugares, ¿no? Pues, <risa> ahora después de estos cuatro meses de frenesí sí. 18 días en cuatro meses que he estado en mi casa ya no la conozco <risa> te quedan por un plano para no perderme te quedan los perros y los gatos y eso sí, ya te he, han abandonado he tenido que entrar con el en la boca para que no me agredan <risa> y además Manuel Carabayal dentro de poco estará en ese increíble viaje que vamos a hacer no solamente a Cuba sino que te va, tú vas al Egipto también ¿no? bueno no lo sea, donde me mande ya lo sabes, Fernando Jiménez del Oso, Manuel Delgado, José Álvarez López, que llegará, aprovecho para decirlo, desde Argentina, y Emilio con un viaje increíble en el que también estará Manuel Carvallal. Pero Manuel Carvallal está esta noche con nosotros porque, dentro de nada, presenta sus libros, ¿verdad? Libros que has escrito hace un poquito de tiempo y que tienen que ver con todos estos temas, tres títulos fundamentales, ¿no? Sí, una especie de trilogía que la verdad es que el único nexo común, el que es un planteamiento un poco crítico y un poco diferente del mundillo hasta el misterio en el que nos movemos el único, el único nexo común seguramente será que lo seas escrito tú ¿no? también <risa> atentos, vamos a hablar un poquito con nuestro compañero Mario Carabayal y si quieren conocerle, y si quieren estar dentro de poco el miércoles, creo que es, ahí en Galicia en su tierra natal, conocer a un tipo increíble, no se lo pierdan Hay un tema, uno de nuestros temas favoritos, ¿verdad, Manuel? Que hemos viajado juntos al país donde donde existen, eh, que tú hablas en uno de tus libros de él, La Ciencia Frente al Misterio, ¿verdad? Sí, los zombies, los cuartos vivientes, uh -huh. otras cosas. Que se descubrieron gracias a... Bueno, ¿qué cuentas en ese libro, La Ciencia Frente al Misterio? Pues el libro de La Ciencia Frente al Misterio es un poco mm, hacer una revisión de las cosas interesantes que la ciencia, sin necesidad de meternos en cuestiones que atenten contra el paradigma, cuando algo Es curioso porque cuando los científicos se meten en este campo nuestro con la mente un poco más abierta de lo que normalmente tienen, que no suele ser muy abierta, pueden descubrir todo esto, ¿verdad? Sí, sí, se pueden sorprender porque el mundo del misterio es lo suficientemente rico como para que no solo tengas que buscar eh, cosas fantásticas que se salgan un poco de, de nuestro conocimiento científico. Eh, quiero decir que un, un médico, un químico, un psiquiatra ¿Qué aquel día con, digamos, que en el coche hacia Jack Mel, en Haití, cuando nos encontramos con aquel supuesto zombie? Sí, más curioso. Pues personajes como esos son los que generaron la leyenda de los muertos vivientes. Evidentemente, un vamos, según lo que sabemos de medicina, un muerto está muerto, está vivo, no puede existir un muerto viviente. Pero gracias a un... incluso restos humanos, que es el polvo zombie una realidad tan terrible pues eso, como la de que existe realmente en Haití, la posibilidad de convertir a un hombre en un muerto viviente. ¿Eso lo hacen? Pues sí, tú lo sabes mejor que yo. La próxima vez que vayáis a Haití vais solo, yo no quiero volver, ¿vale? <risa> Tenemos que ver un diablo juntos todavía. Y además, más cosas que han descubierto los científicos, como decías antes, buscando eh, el monstruo la Labonesera y el Yeti uno de los de las aspectos más fascinantes del mundo del misterio en mi opinión y que no se suele tocar con demasiada frecuencia es el de la criptozoología eh, son esos relatos sobre seres fantásticos sobre monstruos que en teoría no pueden existir pero que posiblemente aunque no queramos El doctor Jiménez del te presenta... ...tres horas de vídeo únicas. El enigma de la gran pirámide. Ahora puede ser tuyo... ...por solo cuatro mil novecientas pesetas... ...más gastos de envío. Infórmate en el teléfono 5720021. Recuerda... ...el enigma de la gran pirámide te espera. 5720021... ...con el prefijo 91... ...si llamas desde fuera de Madrid... Cambiando de tema, porque tenemos muy poco tiempo, y lo que sugerimos a nuestros oyentes es que vean estos libritos, porque además son de muy fácil lectura, pequeñitos, para enterarse de un montón de asuntos. Vamos a los Ogunis y Piloto. Otro otro eh, libro que escribiste, sobre todo recopilando armas secretas, ¿verdad? Sí, ese es un, una, yo creo que es una asignatura pendiente en la ufología española, y ahora más, con la cantidad de cosas que están pasando, y bueno, y de eso habría mucho que hablar... militares la cantidad de prototipos de nuevas aeronaves no convencionales... ...y la cantidad de armas secretas que se nos han estado ocultando... ...detrás de algunos avistamientos de OVNIs. Incluso nuestro propio país... han llegado a caer, no hay que irse a Roswell ha habido casos de ovnis estrellados en España varios que yo ya he recogido que resultaron ser pruebas militares absolutamente confidenciales y de las que a veces los mismos civiles, la misma población civil somos un poco conejillo de India sin saberlo uh -huh. eh, ¿Todo está pasando en Galicia en estos días? ¿No tendrá que ver con, con armas secretas de la tierra? No, no creo que todo lo que está pasando en Galicia tenga que ver con armas secretas pero sí creo que algunos casos, alguna serie de casos muy concretos tienen que ver ...posiblemente dentro de la línea SIL, aviones invisibles al radar y posiblemente, eh, y, y quizás sea un poco a, audaz ya hablar de esto, pero posiblemente un estrellamiento de un ovni que se produjo hace un par de años aquí, que ahora ha salido a, con gran repercusión en, en los medios de información porque los científicos de la Universidad de Santiago han apoyado esa teoría de que el ovni que se estrelló en Galicia pudiese ser un arma secreta... Posiblemente eso tenía que ver con un experimento no del Ejército del Aire, sino de la Armada. Estamos en plena investigación del tema y muy prontito daremos la primicia aquí para los 7 de Espacio Blanco. Hablaremos de ese un estrellado en Galicia, no solamente en Estados Unidos estrella en OVNI, sino también en Galicia ocurren estas cosas. frente al misterio, ovnis y pilotos dos de los libros de Manuel Carabaya, y hay un tercero los peligros de lo paranormal, quizá fuimos los primeros Manuel en alzar la voz contando que la gente tuviera cuidado, hemos dado algunos de los riesgos, como quitan el dinero a la gente y como incluso se puede llegar hasta la muerte ¿verdad? por estos temas sí, sí, este, esto era un poco una una deuda pendiente que yo tenía conmigo mismo, y después de los siete libritos publicados, pues este tenía tenía que salir, ¿no? y quizá algún día se amplíe más, porque la, lo, lo, lo terrible de estos temas, el tan apasionantes pueden envolvernos de tal de estos tan grave. Eh, yo recuerdo que habíamos contamos en el programa el caso de alguna persona, personaje que había por ahí por Galicia y que luego pasamos desde Asturias que lavaban el dinero, ¿verdad? Sí, sí. Ahí dentro de los fraudes paranormales de los timos esotéricos, yo me he llevado una sorpresa cuando he estado trabajando a fondo en este tema, incluso con la policía hace un par de días en una comisaría ahí en Madrid, pues estaba discutiendo el tema con uno de los inspectores de la Brigada de Información y llegábamos a la misma conclusión. A ellos les había pasado lo mismo que a mí. Es una anécdota muy gráfica. A años empezamos a hacer un estudio sobre este tema y, vamos, yo puse varios anuncios en revistas especializadas, en, en programas de radio, medios de comunicación, pidiendo a la gente que, que considerase que había sido estafada, que había sido timada por un vidente, que se pusiese en contacto con nosotros, para hacer un estudio sobre cuáles eran los tipos de, de timos más habituales y poder tomar medidas preventivas. Y lo curioso es que de todas las cartas que llegaron de toda España, aproximadamente, recordar que era un Es que a pesar... Sí, sí, la gente ah, tiene una necesidad angustiosa de alguien que tome decisiones por él. Ya. Esto es lo menos que puede pasar, siendo ya bastante grave el hecho de que te limpien el dinero, pero ha habido casos de gente que ha muerto, ¿verdad? Quizá como los suicidas de Terrassa, que también contamos el caso, o algún otro caso eh, que tú conoces bien. y Ha habido casos, eh, y es que es un tema muy delicado, fíjate, y esto, bueno, también no es algo... es un poco delicado de contar, porque al ser una investigación policial, uno de esos, varios de esos No sólo se trata de personas interesadas en estos temas... ...que puedan ponerse a profundizar, que el tema les desborde... ...y que lleguen a suicidarse... Con... tardes vida a ellos o costársela a otras, costársela a otras personas. Manuel, antes de dar la información de esa presentación de los libros, que va a hacer en La Coruña? Sí. Este próximo miércoles, atentos los gallegos si quieran conocer a este personaje, eh, un consejo, un consejo para la gente, constantemente gente nueva, que está de nuevo, que se mete en este tema, que empieza a escuchar nuestro programa, leer revistas, etcétera. ¿Qué pueden hacer estos jóvenes que están metiéndose en el asunto? Yo creo que el único consejo que, que Lado, no caer en el efecto que tiene muchas sectas de la, la, el límite de información no escuchar a todo el mundo que piense distinto y para porque es la única forma de poder elegir escuchar a, a opiniones distintas y versiones distintas y sobre todo siempre siempre siempre tener el control de la situación no creerse nada de lo que te digan líderes gurús ni extraterrestres de la wija ni de escrituras automáticas ni historia